60 años de comunicación popular en América Latina, donde muestra que la comunicación popular está viva constantemente, porque constantemente está planteándose nuevos desafíos. Y estos espacios, donde seguimos construyendo y donde se siguen creando y donde se siguen multiplicando las radios comunitarias y las experiencias de comunicación popular en todo el país, realmente nos muestran que h a c e h a treinta años no estábamos tan equivocados.